Dejó plantada el día de la boda y quedó marcada el resto de su vida Y ante tanta gente que allí se encontraba y entre las miradas se sintió humillada Y como loca corrió por las calles gritando y llorando de pez Está de lleno entregada al vicio Y en una cantina ahoga el dolor De mano en mano como es oficio Por muy poco precio vende el amor Y así vive con sus frustraciones Frustraciones que dan las traiciones Desde que la mataron por dentro, es la cabaretta. día de fiesta y él había llegado con unos amigos se fue de parranda y casi borracho allí en la cantina invitó a un trago la cabaretera él alzó la copa y brindando por ella como había planeado cobró la después que muerto cayó del veneno sobre su